Espero que todos tengan hoy un Shabbat Shalom. Amén. Abino Marqueño, te damos gracias porque tu palabra es única, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra nos instruye. Porque tu palabra es el camino para llegar a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra viva, Yeshua HaMashiach, ha abierto un camino verdadero para poder llegar a ti. Que podamos ser limpios, aceptos como un tabernáculo adecuado para tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Hashem, porque tu misericordia es grande. Pero tu justicia es más grande. Amén. La concentración, la cabaná, con la cual nos dirigimos al Padre y con la cual muchas veces queremos acercarnos a Él, es muy importante en nuestras vidas. El Yetzejara. Nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a otros lugares mientras procuramos buscar al Eterno. Cuando muchas veces decimos la m i d a que es la oración más emblemática, más importante, no solamente en Shabbat, sino todos los días, es un momento en el cual nuestros sabios y nuestros rabinos. Siempre han procurado instruirnos en que debemos concentrarnos, en que debemos poner todo nuestro esfuerzo corporal, mental, espiritual, para poder dirigirnos al Padre. ¿Cuán difícil es eso? ¿Cuántas veces, tan solo doy un ejemplo con la unidad? Estamos leyendo, pero nuestra mente en estos momentos está en otro lugar. Está en nuestra casa, está en algún problema que tenemos, en algo que tenemos que hacer. ¿Dónde está nuestra concentración?、Y、es una pregunta que solamente la pueden contestar ustedes. Cuando nosotros procuramos buscar al Eterno, debemos tener. Concentración. Debemos concentrarnos en Él. En buscar su presencia. No distraernos. Porque es muy fácil distraerse. e l deseará va a buscar que tú distraigas tu vida. e l deseará va a buscar de que tú mires a otros lados. En vez de poner tu mirada en el eterno. ¿Se manifiesta de muchas maneras? Sí, se manifiesta de muchas maneras. En tu casa. La televisión, la radio, cuando perdón, procuras buscar al Eterno, pasa algo que, si no estás concentrado, te desvía la atención para el Eterno. En tu caminar hacia el Eterno, debes entender q u e es lo que te aparta. Tu concentración para Él. Y esta mañana me gustaría que mientras analizamos y nos adentramos dentro de la porción de la, la parachá, quiero que te vayas preguntando: ¿qué es lo que me aleja de Su presencia? ¿Qué es lo que me desconcentra de buscar al Eterno? El propósito de Hashem desde la creación es tener un contacto con el hombre y que el hombre tenga un contacto con el eterno. Ese es, ese es el propósito desde el principio. Después que Adán y Eva pecaron, muchos conocemos que un vacío se rompió esa comunicación. Entre el Eterno y el Hombre. Y de ahí empezó un proceso que el Eterno buscaba estar con su creación, con el Hombre. Conocemos los distintos pactos, las distintas formas de las cuales Hashem siempre ha procurado acercarse al Hombre. Y el Hombre, muchas veces, infructuosamente, lo ha tratado de hacer a su manera. Con ídolos y cosas que se alejan del eterno y del verdadero propósito del eterno. Entonces, mientras disertamos e la parachá, me gustaría que te fueras preguntando: ¿qué es lo que te separa del eterno? Sé que doctrinalmente sabemos, no, que el pecado. Sí, ok, el pecado. Eso ya lo sabemos. Yo estoy hablando de algo más allá. ¿Qué separa de tu comunión con el Eterno? ¿Qué es lo que te separa? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te aparta de tu comunión con el Eterno? No estamos hablando de pecado, estamos hablando de la distracción. Si es algún problema, si son tus hijos, si es tu pareja, si es el trabajo, ¿qué es lo que hace que. Que Tu comunión con el Eterno no sea la más adecuada. La Parashá PQD habla sobre, en un principio, de cómo dar cuenta de todo lo que el pueblo de Israel había donado. Diga conmigo, donado, donado, regalado, no como una obligación. Cuando usted va a donar algo, cuando usted va a regalar algo, no es una obligación, es algo que sale de usted para dar. Vemos que en el liderazgo es muy importante siempre dar cuentas. De lo que es donado y de lo que es regalado. Por las e n c i l l a r a z ó n que Moshe nos enseña que apenas el pueblo de Israel entregó todo eso, donó todo eso, él dio cuentas inmediatamente y dijo: Todo esto que dieron, y lo podemos leer en la para s h a cada ciclo de plata, de oro y todas las cosas que dieron. Él dio cuentas y dijo, para esto, para esto y para esto se va a usar. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que el pueblo da para el eterno es para el eterno. Amén. Creo que muchos venimos de congregaciones cristianas. Hace unos cuantos años hemos escuchado la doctrina de la prosperidad.、Eh, para muchos sus ojos fueron abiertos y para otros sus ojos fueron cerrados con esa doctrina. <risa> y esa doctrina ha tenido sus altos y sus bajos. Pero a mí lo que me gusta de esta porción es que dice lo que el pueblo donó, lo que el pueblo donó. Regaló lo que salió de tu corazón, dar. No, que el d i e m o s sí, el d i e m o s es una responsabilidad para los que lo entienden. ¿Amén? Amén. Para el que no lo entiende, que Hashem le sea revelado. <risa> quiero, quiero recalcar este punto antes de, de entrar profundamente en lo que. Quiero enseñar: es los diezmos y las ofrendas no son un condicionante para recibir la bendición del Eterno. Amén. Al que no le gusta dar, va a decir amén grandemente, obvio. Amén. Amén. Ah, ahí sí me dijeron, amén. <risa> Quiero que no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir lo, o lo que estoy diciendo. Los diezmos y ofrendas no son un condicionante para tú recibir la bendición del Eterno. Amén. Hemos escuchado: Si tú no ofrendas. Si tú no diezmas, Allén te cerrará los cielos y no vas a recibir nada. Nosotros recibimos todo del Eterno por gracia, porque a Él le place. Amén. Porque entonces diríamos: la salvación también tiene condicionante. Porque entonces, si yo no cumplo la t o r á entonces yo no tengo salvación. ¿Qué piensan ustedes? ¿O la salvación es un regalo del Eterno? Es un regalo del Eterno. Entonces no debemos cumplir la Torah. ¿Pero por qué entonces debemos cumplir la Torah? Por amor. ¿Pero es un condicionante? No, seguro. No titubees. <ríe> debemos entender. Que el dar diezmos y ofrendas, que la salvación, el cumplir la t o r á simplemente es una llave. Amén. ¿Qué hace usted con una llave? Si algo está cerrado,、uh, abre. Correcto. Asimismo, es. Los diezmos, y las ofrendas, simplemente son una llave. Y cuando usted entra en conocimiento de que esa llave es efectiva, las puertas de los cielos se abren. Igualmente, el que yo practique y trate de cumplir la Torah es una llave que cuando yo la giro y la cumplo y trato de cumplirla, las bendiciones del Eterno vienen sobre tu vida. Amén. Una cosa es. La gracia del Eterno y otra es la presencia del Eterno. La gracia del Eterno siempre va a estar. Siempre vamos a tener la gracia del Eterno. La gracia del Eterno está allí. Pero ¿y su presencia? Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, olvidados según ellos. Y viene la palabra de Moche diciendo: el Elohim verdadero los quiere sacar de esclavitud para que sean su pueblo. Eso es gracia. Eso es cuando alguien está en esclavitud y un día le dicen: Mira, vas a ser libre. ¡Wow! ¿Te lo ganaste? ¿Acaso te lo ganaste orando o te lo ganaste estando todo ese tiempo en esclavitud? No. Simplemente es la palabra del Eterno que viene sobre ti, su gracia, y te dice: Ahora puedes ser libre. Wow, eso es gracia. ¿Qué es gracia del Eterno? Gracia del Eterno es que un día tú estabas perdido, pero perdido por allá, cada quien sabe por dónde estaba, <ríe> y v i e n e una palabra a ti. En cualquier momento, y el Eterno cambió tu vida y te dijo: Vas a entrar en una verdadera libertad. Eso es salvación por gracia. Amén. Y la gracia la tenemos todos, como muchos líderes, como muchas personas que llevan la, la palabra, predicadores. La gracia del Eterno se va a mover porque Él quiere transmitir a su pueblo su. Enseñanza su camino. Así como el pueblo de Israel sale de Egipto por gracia del Eterno, con brazo extendido, con milagros, con prodigios, y es sacado de la tierra de Egipto y empieza su andar por el desierto. Todos、no、entienden que eso es gracia. Amén. Que es la salvación del Eterno. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero el Eterno quiere su presencia. Entonces, ¿qué tienes tú? ¿Tienes la gracia o tienes la presencia del Eterno en tu vida? Porque la gracia la podemos tener todos. Todos podemos tener la salvación. Todos tenemos, podemos tener la bondad del Eterno, la misericordia del Eterno. Pero puedes decir, tengo la presencia del Eterno. Y en el pueblo de Israel, ¿cómo se manifiesta la presencia del Eterno? A través del m i s h k a n a través del tabernáculo. ¿Por qué? Porque era la única forma de que Hashem bajara su gracia, su poder, y pudiese tener un contacto con ellos. La presencia del Eterno quería estar en medio de su pueblo. Y la única forma. En ese momento de tener la presencia del Eterno era con el m i s h k a n y por ahí, con ese propósito fue creado el m i s h k a n para que la presencia del Eterno pudiese estar cerca o en medio de su pueblo. Amén. Entonces, puedes tener la presencia del Eterno. Voy a, al principio. ¿Qué impide que tú tengas esa presencia del Eterno? ¿Qué impide que tú sientas la presencia del Eterno en tu vida? Porque una cosa es que sientas la gracia del Eterno y otra cosa es que sientas la presencia del Eterno. Amén. Ya adentrándonos, ya con esto como introducción, nos adentramos dentro de lo que es el Mishkan.、Eh, me gusta que vivimos en una época donde ahora la, la, la Torah la podemos estudiar de todas las formas posibles. Y casi todos tienen su yeshiva en su casa. Agarran su computadora. Y empiezan a investigar qué dijo el rabino tal, qué dijo el rabino tal, o qué dijo la, la congregación tal, o tal congregación de lo que enseña la para s h a á Y creo que cuando nos sentamos cada Shabbat, cada quien ya ha estudiado algo en la semana de la para s h a á y ya viene con sus ideas concentradas de lo que es la para s h a á según lo que han leído de distintas partes. De su yeshiva virtual que tienen en su casa. Y me parece muy bien. Siempre y cuando no te alejes de la verdad. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es el tabernáculo, el m i s h k a n la presencia del Eterno. El título de la disertación de hoy es Consagrando el Tabernáculo y nuestro judaísmo. Ese sería el título de la disertación de hoy. Consagrando el Tabernáculo o el m i s k á n y nuestro judaísmo. Hashem da unas instrucciones para la construcción del Mishkam. Cómo tiene que ser, todo lo que tiene que llevar, paso por paso, paso por paso. Es una construcción poco a poco, cómo tenían que ser las maderas, cómo tenían que ser los utensilios, dónde iban a ir colocados los utensilios. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? Eso llevó a un proceso, ¿verdad? Sí, llevó a un proceso. Bueno, la vida del judío es así. Y estoy hablando no del judío que nació judío, fue circuncidado al octavo día, no. Estoy hablando del que tomó un día la decisión de llevar el judaísmo. Le estoy hablando al que ha tomado la decisión de llevar el judaísmo. O sea, a casi todos los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí, ¿no? Amén. No es que estamos judaizando, porque creo que ese término es muy antisemita. No estamos judaizando. Simplemente estamos conociendo la verdad. El que lo quiere aceptar, lo acepta. Y el que no, simplemente no está preparado aún para este camino. La vida de un judío es como el Mishkam, y en esto nos vamos a identificar todos: en que debemos poner las cosas en orden. Y cuando digo ser un judío íntegro y consagrar nuestro judaísmo, es porque. Nosotros somos muy parecidos a los que estaban esclavos en Egipto. Nosotros venimos del cristianismo, la mayoría. ¿Es correcto? Amén. Pueden levantar la mano los que han venido del cristianismo directamente. Ok. Ok. Y así como el m i s h k a n van colocando las cosas en orden, así también es el judío. El judío que toma el judaísmo como tal. El que dice: Yo decido ser judío. Yo decido buscar al Eterno. A través de Yeshua. Sí, muchos han sido a través de Yeshua. Pero de ahí. En adelante empieza un proceso, un proceso de cambio, de orden. Porque Hashem lo que quiere es ordenar tu vida. Hashem quiere que tu tabernáculo, tú mismo, esté en orden, esté limpio, esté íntegro, para Él poner su presencia en tu vida. Para un judío. poder Tener la Torah en su corazón debe también tener su vida en orden, y por eso es que cuando leemos la Torah nos enseña <coughs> cómo llevar el k a s h r ú cómo nosotros debemos guiarnos, cómo debemos ser con nuestro prójimo, cómo debemos ser con nuestros padres, cómo debemos ser con nuestros hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué nos enseña la Torah? No nos está enseñando a estar en orden. A llevar una vida en orden, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito para llevar una vida en orden? ¿Cuál es el propósito de seguir las enseñanzas del Eterno? ¿Cuál es el propósito? Que la presencia del Eterno pueda estar en tu vida. Y eso no es que un día tú dijiste, bueno, yo ahora acepto el judaísmo y listo, ya, soy ortodoxo, me dejo crecer la barba, me pongo sí, sí y le mando a las mujeres para la cocina. No. Eso está equivocadísimo. Eso no es judaísmo. El hombre con su esposa, dentro de los que. Y le hablo a los, que, a los caballeros que. Quieren agarrar judaísmo como quien dice el toro por los cuernos. Si usted va a, a buscar de llevar a su señora a un sitio, a una b u t í para que tenga un vestido para Shabbat, según la tradición y según el judaísmo, tienes que adquirir el más costoso y el más hermoso. Y no puede haber otro más hermoso que no sea el de tu esposa. ¿Cuántos c a l l a r o s dicen amén? No es que usted va a comprar la última vajilla para que ella la friegue toda, ¿no? Eso no es. No. El judaísmo es mal visto a veces por la sociedad, donde creen que la mujer es la que está en la cocina, la que se encarga de la casa, solamente. No. La mujer es el soporte espiritual del hombre. Y el hombre es formado solamente puede ser formado si está con su mujer. El hombre solamente puede ser un judío completo si honra a su mujer. Y el que no la tenga va llorando para ser un judío completo. ¿Por qué? Porque el judaísmo enseña que debemos casarnos, tener hijos y que ese judaísmo vaya de generación en generación. Y que debemos enseñar lo que Hashem nos ha mostrado. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Ya cuando empezamos a colocar las cosas en orden. Ahí empiezan los problemas para los que son cristianos y se consiguen con el judaísmo en cierto sentido. No, que me parece muy pesado, que me parece muy fuerte, que es difícil, que es complicado. A veces decir las bendiciones, como la mitad, para tomar el mismo ejemplo de un principio, es difícil llevarlo. ¿verdad? Porque sientes el peso, la responsabilidad de decir las bendiciones y, sobre todo, cuando lo haces públicamente, sientes ese peso, sientes esa responsabilidad, sientes que no puedes muchas veces, que se te enreda la lengua, que a veces piensas que ya, no, me quiero bajar, no quiero decirlo más. El judaísmo es así. El judaísmo llega un momento en que tú te adentras y eres más ortodoxo que hasta el mismo Bresle. Que Nazman, ya eres como Nazman, pues. Pero resulta que un día para otro te apartas, dices me cansé, ya no quiero más, esto es muy pesado para mí. ¿Por qué? Porque llevamos el judaísmo aquí. Pero el judaísmo lo debemos llevar aquí, en nuestro corazón. Y el único que nos puede ayudar con eso, para llevar un verdadero judaísmo, es Yeshua HaMashiach. El judío más justo que ha pisado la tierra. El Sadiq. u e Amén. Me gustó mucho lo del. Creo que todos lo tienen. Que habla sobre. El s a d i c justamente, y habla sobre ese término de poder tener contacto entre el cielo y la tierra a la misma vez, que solamente es a través de Yeshua. Entonces, quiero tomar este ejemplo del boletín, porque es justamente lo que quiero enfocar: el propósito del Eterno siempre ha sido tener un contacto con el hombre. Y el hombre, dentro de su ignorancia, ha querido tener un contacto con lo que no ve, con lo que siente, pero que no ve. Y fue a través de un s a d í c de Yeshua jamasía, de masía, que nosotros podemos tener ese contacto directo con el Eterno. El m i z k á n en su momento lo fue. Cuando el m i z k á n fue terminado de construir, La nube del Eterno se posó sobre el m i s k á n Y estaba la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero, ¿acaso simplemente era para dar calor? No. Es una forma representativa de entender que el Eterno tiene un contacto directo con su pueblo. ¿Por qué? Para su Pueda ser manifestada con su pueblo. Lamentablemente, ese pacto con el tiempo no duró por la sencilla razón de que el hombre busca sus propios caminos, busca sus propias cosas. Entonces, ya estamos、eh, entendiendo que somos el m i s c a l del Eterno. Amén. Somos el Mishkán del Eterno. Y estás en orden. Ok, muchos amenes también. Entonces, allí vamos. Cuando leímos en Marcos 11:15, 19, si lo tienen, búsquenlo por favor. Marcos 11:15, del 15 al 19. entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cabistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Cuando Yeshua llega a tu vida, no hace lo mismo. ¿Ah? Amén. h a ¿Te cree que cuando Yeshua llega a su vida, hace lo mismo? Le dice: ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Ah? ¿En qué la has convertido? Cuando yo te cree. Para que fueras casa de oración. Para eso fuimos creados. Para que seamos adoradores. ¿Sí? Para que seamos adoradores, para que alabemos al Eterno. ¿Y qué es ser yehudí? ¿Qué significa ser yehudí? Yehudí es alabador, adorador del Eterno. Entonces, ¿qué i e r e decir que Yeshua te está diciendo? Tienes que ser un yehudí. Un adorador del Eterno. No hay, no hay muchos amenes porque creo que está, está, está buena la cosa. Están c e n t r a d o s Están concentrados, sí. Aquí yo voy a tocar un punto muy, muy importante. Porque entonces ya llegamos al momento. En que entendemos que somos el m i s h k a n que fuimos creados con un propósito, y el propósito es alabar y adorar al Eterno. Cuando no conocíamos las cosas del Eterno, cuando estábamos alejados de los pactos, cuando peregrinábamos por el mundo y vivíamos nuestra vida, el Eterno nos llama. No sabíamos para qué estábamos. Simplemente creemos que nacemos, vivimos y morimos. ¿Y cuál es el propósito real en nuestras vidas? Muchos no lo saben. Pero ahora tú sí lo sabes. Entonces, el pueblo de Israel está en esclavitud. No saben para qué están. Solo saben que los matan, que tienen que trabajar duramente. Matan a sus hijos para que no se sigan multiplicando. Y no sabían cuál era el propósito de ellos. Y viene una palabra y le dice: Mi propósito es que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Amén. Amén. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros: Que nosotros seamos pueblo del Eterno y que Él sea nuestro Elohim.、Amén. Cuando nosotros entendemos eso. Entonces podemos pasar al siguiente nivel de que somos el Mishkán, somos ese templo, somos ese lugar para que la presencia del Eterno pueda estar en nosotros. Amén. Entonces aquí empieza una travesía tremenda, porque el pueblo de Israel sale de Egipto. pasa a l mar y llega para recibir la Torah. Y aquí me voy a detener, porque Moshe va al Sinai a tener un encuentro con el Eterno, para que el Eterno le revele el propósito de su pueblo. Todos estamos bien hasta aquí, no sabemos la historia, ¿sí? Ok, ahora vamos a, a que todos y cada uno de nosotros somos ese moche. Y cuando el Eterno nos es revelado, cuando el Eterno nos es revelado, tenemos que subir al Monte Sinai. En el monte Sinaí es cuando tú tienes una revelación y un acercamiento, y es cuando tienes la presencia del Eterno manifestada en tu vida. Tu vida es cambiada e impactada para siempre. En el judaísmo se conoce como a l i a todo judío tiene que hacer su l i a todo judío debe ir a Israel. sexualidad Todos debemos tener un encuentro con el Eterno, porque es la forma en que Él nos marca y nos cambia la vida. ¿Has tenido tu e s e e n c u e n t r o ¿Has tenido tú realmente un encuentro? Y puedes decir, wow, yo desde aquella oportunidad mi vida cambió. Desde aquella oportunidad, yo soy del Eterno. Cristianamente, muchos lo dicen: Cuando yo conocí a Jesús, cuando yo conocí a Yeshua, mi vida cambió. Para otros ha sido cuando yo pude entender lo que decía la Torah. Fui cambiado. Mi vida cambió. Pero mi vida cambió que cambió, no que sigo haciendo lo mismo. Porque el concepto de que. Hashem nos perdona porque le adoremos equivocado. No, Hashem nos perdona porque nos arrepentimos verdaderamente y no volvemos a hacer lo mismo. Entonces, todos hemos tenido ese encuentro en el Sinai. Y lo, lo, los que no lo han tenido tienen que buscarlo. Tienen que hacer su alidad, como t o d o o s judíos. Todos tienen que acercarse. Porque eso te impacta y eso cambia tu vida. Y entonces en eso empieza el proceso del desierto. Cada uno tenemos nuestro desierto que recorrer. Porque esa es la prueba que todos debemos tener. Amén. Y todos llevamos esa prueba. Amén. Nadie puede reemplazar a otro para llevar a esa,、no、podemos, esa prueba. No podemos proteger a nadie de que no pase la prueba. Cada quien debe pasar esa prueba. Los que son padres no pueden proteger a sus hijos de que pasen ese desierto. Sus hijos tienen que pasar ese desierto también. ¿Cuál es la labor del padre? Enseñarlo, darle las herramientas para que él pueda pasar ese desierto. Pero él lo tiene que pasar solo. Tú no vas a estar agarrado de él. No. Tus enseñanzas son las que él tiene que estar agarrado. Lo que tú le has enseñado, de lo cual él está aferrado. Pero él tiene que caminar ese desierto solo. Y no impedírselo. Porque en cualquier momento lo va a hacer. Prepáralo. p r e p a r a a nuestros hijos. Prepárenlo. Esa es la labor de un judío. Preparar a sus hijos con la Torah para afrontar la vida. No protegerlos ni meterlos en una burbuja. Eso no está bien. En algún momento va a salir. O equivocadamente, como muchos cristianos dicen, es que no somos de este mundo. o q u e somos? Extraterrestres. s q u e somos? ¿De otro planeta? No. Nosotros estamos en este mundo. Nosotros vivimos en este mundo. Pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Porque la Torah es luz en nuestras vidas. Amén. Entonces, llegamos al punto en que pasamos. Nuestros desiertos, que hemos tenido nuestro encuentro, que hemos tenido nuestra alianza, donde,、eh, donde hemos dicho: Yo soy judío, yo soy un verdadero judío. Pero ahí empieza el caminar. Una cosa es que tú lo entiendas con la mente, con los caballeros, una cosa es que tú te circuncides. Pero ahí empieza un proceso. No es que cuando ya lo hiciste ya tú eres judío, no, eso no es así. Ahí empieza tu, tu vida, tu caminar, cristianamente, lo que muchos enseñan. Bueno,、eh, aceptaste a Jesús y ahora empieza una transformación en tu vida. Lo que pasa es que cristianamente eso es muy escueto. Porque entonces le dicen, el Espíritu Santo va a hacer todo, tú no hagas nada. Y eso está equivocado. Porque entonces es que yo tengo que investigar la t o r á y yo tengo que empezar a cumplir la t o r á Porque es el único camino, es la única forma de que tu vida sea transformada. No es un acto de magia, no es un abracadabra, o como muchos lo enseñan. ¿Quiénes quieren aceptar a Jesús en su corazón? Levante la mano y repita conmigo: Jesús, amén, ya, listo, ya tu vida cambió. ¿Qué es eso? No. Eso no es una lia. Eso no es una transformación. Eso no es un cambio. Eso es algo emocional y es entendible, somos humanos. Pero de ahí empieza un proceso. De ahí tiene que venir un cambio. Y todo judío lo vive. Todo judío, cuando hace su barmisba, empieza una transformación. Después hace la lia, donde él entiende que él es judío. Él entiende para qué fue creado. Y todos pasamos ese proceso. Siguiente proceso. Entendemos que somos judíos, hacemos nuestra alianza, empezamos a ser transformados, pero todo s judío s en toda la diáspora, porque estamos en la diáspora. Porque muchos pretenden ser ortodoxos, pero estamos en la diáspora, no estás en Israel. Si e s t u v i e r a s en Eres Israel, es otra cosa, pero estás en la diáspora. Y hay cosas que podrás hacer y hay cosas que no podrás hacer. Procuras tratar de tener una dieta kashrut lo mejor posible, pero a veces e s imposible. Porque estamos en la diáspora, pero procuras hacer lo mejor y el Eterno ve la intención. Pero muchos dicen, bueno, como yo no estoy en Eres Israel y como yo estoy en la diáspora, pues bueno, tengo la tarjeta 007, licencia para hacer lo que me da la gana. ¿Ah? Porque muchos son así. Dice, bueno, si, si voy a trajereír la Torah un poquito, la trajereo completa. ¿Ah? Porque muchos lo piensan así. Como que no hay amén. <risa> Entonces, este, ¿cuál es el propósito? El propósito es lo que está en tu corazón. Porque Hassan no ve lo que tú haces. Hassan ve tu corazón. Ve la intención con la que tú lo haces. Ve la intención con que tú, oye, tú pretendes tratar de cumplir lo mejor posible. Porque es la intención de tu corazón. No con lo que tú haces corporalmente. Entonces pasamos al otro proceso. Somos llamados, salimos de esclavitud, entendemos para qué fuimos llamados, entendemos que somos el templo del Eterno. Ya somos el templo, lo entendemos. Amén. Hacemos nuestra a liada, somos judíos, empezamos a llevar nuestra vida y en ese momento, como Moche, estamos en el Sinaí y bueno, eso estamos como, bueno, pues. Resplandecientes, estamos con la presencia del Eterno y pensamos que somos incorruptibles, que somos santos y todo lo que vemos alrededor son unos pecadores. Creo que todos hemos pasado ese proceso. Que sentimos que estamos tan en la presencia del Eterno que pensamos que todos los que están alrededor son unos pecadores, hasta la familia de uno. Ay, es que estos son unos pecadores. Mira, yo leyendo la Torah todos los días. Yo oro tantas horas en la mañana. Estoy con el Eterno. Y cuando salgo, lo que veo es una cuerda de pecadores. Porque todos hemos estado en el Monte Sinai. Entonces, cada quien tiene su monte sin ahí, un momento en que ay, agarro la guitarra, o, o agarro y pongo una, una, una canción que me ministre, que, que me lleve a la presencia del Eterno. Y estoy en la presencia del Eterno, y resulta que uno de mis hijos, o, o uno de mis hermanos, o mi mamá, o mi papá, resulta que de repente está escuchando un merenguito, porque le p r e o c u o escuchar un merenguito. Y entonces tú dices, ah, pecador, a l e j a t e de mí, porque es lo que piensas. Muchas veces, porque ese es el día a día, ese es en el cual vivimos, porque pensamos que estamos en el monte Sinaí, porque sentimos que somos super santos, ¿Mm? y no sé c u a n d o baja el monte Sinaí. Y Hashem le dice: Míralo que está haciendo tu pueblo, el que tú sacaste. a h Con las tablas que el Eterno había escrito, y q u é hizo m o s h a él venía de la presencia del Eterno, él venía de un, un ayuno tremendo. ¿Mm? Cuando tú estás en el monte Sinai, tú dices nada, vengo escortando rayos y orejas espirituales, y q u é hizo m o s h a agarró las tablas y quiso é h con las tablas. Y no venía de estar en la presencia del Eterno. ¿Qué nos muestra eso? ¿Acaso el liderazgo es incorruptible? ¿Acaso el liderazgo? ¿Cuántos predicadores, cuántas personas que llevan la t o r á lo hemos visto arriba y de repente los vemos abajo? Simplemente es porque el Eterno te dice: Yo soy el único santo, yo soy el único puro y tú eres un ser humano, simplemente. Todos caemos, pero lo importante no es caer, lo importante es levantarse para el eterno, porque en nuestra vida, en nuestro caminar, vamos a caer, pero lo importante es levantarnos, seguir adelante, arrepentirnos y no cometer los mismos errores. Entonces, cuando tenemos la a lia, cuando estamos en el monte Sinaí y los judíos. De la diáspora, de todo el mundo, hacen su alia en Israel. Leen la Torah, se adentran dentro de la Torah. Incluso pasan unos o dos años, muchos hacen el servicio militar allá. Y luego de todo ese proceso, que ya sienten que son un judío verdadero, que, bueno, están agarrados, sí, sí, que nadie lo suelta. Entonces termina ese tiempo. Y tienen que volver a sus países de origen. Tienen que volver como los que vienen a la sinagoga y se encartonan, porque hay mucha gente que se encartona. O sea, vienen sueltos así y cuando van a entrar a la sinagoga se ponen así. Y se sientan y se sientan y. O sea, todo es paz, todo es. Y en lo que salen de esa puerta para allá, ay papá. Así mismo es muchas veces la a lia. Entonces, cuando tú vas y consigues tu judaísmo, te agarras los isis, las enseñanzas, las parasot y todo lo demás, resulta que tienes que volver a tu medio natural. Porque nosotros estamos en el mundo, nosotros no somos de otro planeta, nosotros estamos en medio del mundo. Y cuando nos damos cuenta de la realidad, Es que entonces ahí empieza el proceso de transformación de la t o r á en tu vida. No es dentro de la sinagoga. No es dentro de tu cuarto de oración. No es cuando estás leyendo la t o r á Ahí no empieza la transformación. La transformación empieza en tu caminar diario en este mundo. Ahí es cuando la t o r á h a c e efecto. Ahí es cuando la t o r á te transforma. Ahí es cuando la t o r á hace un cambio radical en tu vida. Entonces muchos judíos, cuando llegan nuevamente a sus países de orígenes, sienten renovados. Y es como una gasolina. Sienten que van con fuerza y van a la sinagoga y hacen las fiestas y buscan al eterno con c a b a n a s en sus oraciones. Y de repente eso se va empezando a diluir. La gasolina se empieza a desgastar porque ya no estás en el Sinaí. El propósito del Eterno no es estar en el Sinaí. El propósito del Eterno es estar en su Mishkán, que eres tú. ¿Para qué? Para que constantemente tengas la presencia del Eterno. Amén. Me gusta que en la Allá en, en el capítulo cuarenta, versículo nueve, que lo quiera buscar, por favor, aquí dice. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y después lo santificarás con todos sus utensilios, y será Kadosh sagrado. Amén. Cuando tu vida es impactada, cuando haces la a lia, ya empezamos ese proceso. Cuando vuelves otra vez, Ya tú entiendes que eres el m i s h k a n que tú has sido elegido para el Eterno. Entonces, viene el Ruach del Eterno y te cubre de todo. La unción del Eterno sobre todos tus utensilios, sobre tu vida, la forma en que lo adoras, la forma en que lo exaltas. Porque El Eterno quiere ungirte, Él quiere bañarte de su aceite para que pueda ser, ¿qué dice allí? Sagrado para Él. Amén. Porque el Eterno es santo y obviamente no puede tener contacto con un pecador. No podemos pretender, así seamos en el tiempo de Yeshua o en el tiempo a n t e s i o donde estaba el templo. Igualmente eran pecadores y no podían tener un acercamiento con el Eterno. La única forma era ofreciendo sacrificios para poderse acercar a Él. Y el sacrificio eterno, perfecto, puro, Yeshua jamásía. Y que esté en nuestra vida a través del Ruach, es la única forma de que Hashem pueda tener un contacto con nosotros. No podemos buscar e l Eterno con nuestras propias fuerzas, sino es a través de Yeshua solamente. Es la única forma de tener un contacto directo con el Eterno. Cada quien ha buscado. En las distintas religiones, la forma de tener un contacto con el Eterno, hasta en el mismo judaísmo, el s o h a r la Kábala, es tratar de buscar una parte espiritual, esa incógnita espiritual que falta supuestamente en la t o r á Pero el que ha tenido un encuentro personal con Yeshua. Espiritualmente está conectado con el Eterno y no hay otra forma. Dijo, él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie, ahí lo dijo y es más, a nadie viene al Padre si no es a través de mí, a través de la t o r á la t o r á viva. Amén. Él es nuestro cohendador. No hay otra forma. No hay otra forma de acercarnos al Padre. Si no es a través de Él. Entonces, ya sabes que tu vida es el m i s c á n Ya tú sabes que tú has a s e s o d o la alianza. Que has tenido un encuentro personal con el Eterno. Ahora tienes que dejar que Él derrame su aceite. Su espíritu, su rúa sobre tu vida. ¿Para qué? Para que seas sagrado para Él. Amén. En el 35 del mismo 40, dice: Y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube se había instalado sobre ella, y la gloria del Eterno había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba. Porque la nube de Adonai permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche hacía fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza hay aquí! Porque entonces aquí dice que de repente la nube venía, pero de repente la presencia del Eterno subía. Porque hay momentos en que nosotros sentimos la presencia del Eterno y hay momentos en que no sentimos, pero nada. Y ahí es que nos preocupamos. ¡Wow! ¡Qué pecado habrá por ahí escondido! A veces no es eso. A veces simplemente es que el Eterno te deja solo para ver cómo tú caminas en la t o r á Pero el Eterno está allí. ¿Acaso la nube no bajaba otra vez? La nube bajaba otra vez. Simplemente que cuando, que es lo q u el e ejemplo que le estaba diciendo, que a veces cuando entramos a la sinagoga, uff, santo. Y no, no ni volteamos, pues decimos un s h a b a Shalom así: s h a b a Shalom, Shabbat s h a l o no, no, Nos apretamos todo. O cuando estamos en nuestro cuarto de oración, ahí sí sentimos la presencia del Eterno. O cuando a veces oramos y sentimos el corazón quebrantado, nuestro espíritu quebrantado. Wow, eso no es tremendo. ¿Cuántos l o viven? ¿O cuántos l o han vivido? Y eso es tremendo y te sientes en la presencia del Eterno y tú dices,、oh, esto es maravilloso. ¿Y cuántas veces hemos tratado de orar? Y orar, y orar. Y las palabras no salen del techo. O sea, las palabras quedan en el techo y tú dices, ¿y ahora? ¿Cuántos no se han sentido vacíos en ese momento? Dicen, ¡ay! La presencia del Eterno no está conmigo. ¿Y cuál es tu reacción en ese momento? Bueno, muchos, ¡perro, qué habré hecho! <ríe> y empiezas a pedir perdón hasta por lo que no has hecho, pensando que es eso. Es como así, como que no conoce la voz de tu pastor. Y h a c h e m en ese momento te prueba: vamos a ver si ahora me busca. Vamos a ver si mi presencia me busca aún. Así es el judaísmo. Cuando eres perseguido, cuando eres muerto, como muchos murieron en el holocausto, ¿cuántos pueblos ya hubiesen rechazado eso? ¿Cuántos pueblos hubiesen desintegrado? Pero el judío aún busca al Eterno. Y así debemos ser nosotros. Aunque muchas veces no sintamos la presencia del Eterno, debemos buscarlo. Con más ahínco, con más fuerza. Cuando nosotros leemos Tejilí, muchas veces, con todas mis fuerzas te busco. Es porque el salmista en ese momento no tenía la presencia del Eterno. Porque pensaba que lo acechaban, porque lo perseguían. Y Él a ñ o r a b a la presencia del Eterno. Así debe ser la sed por el Eterno de cada uno de nosotros. Añorar su presencia cuando no la tenemos. Cuando no la sintamos, tenemos que añorarla. Tenemos que r e c l a m a r l o de una forma decente, por supuesto. Reclamándole su presencia en nuestras vidas. Porque eso es lo que nos llena. Pero también es importante a veces no tener la presencia. Porque es la forma en que somos probados. Es la forma en cómo caminamos en la Torah. Porque creemos en Él. Porque así como Abraham fue por fe. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto fue por fe. No fue por la Torah en su momento. Fue por fe. Y eso es lo que nos debe mover. La fe, la esperanza, una verdadera emuná. Un verdadero convencimiento. Asimismo, también debemos buscar la presencia del Eterno. No crean que por hacer las 18 bendiciones, o por, o por hacer el Kadish, o por hacer la, la, las principales oraciones, ya vamos automáticamente a tener la, la presencia del Eterno. Porque eso no es verdad. No crean que porque yo voy a decir el Shema, ya yo voy a tener la presencia del Eterno. No, si usted está equivocado. Porque muchas veces, hasta en el cristianismo, se cree que que eso es como una llamada telefónica. Bueno, me voy a comunicar con el Eterno. Bendito Dios, Señor, te alabamos, te adoramos. Y ya tenemos la presencia del Eterno. No, eso no es así. No es cuando tú lo buscas. Es cuando a Él le place darle su presencia. Darte su presencia. No es cuando tú lo buscas. Es cuando Él le place dar su presencia. Es cuando sabe que tú la necesitas. Porque hay momentos en nuestra vida en que ya ni respiramos. Ya decimos, bueno, hasta aquí me trajo el río. Ya creo que ya espiritualmente ya estoy. ¡cuí! Estoy frito. ¿Cuánto se ha sentido así alguna vez? Cuando sienten que de repente se alejaron y dijeron. ¡ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque a lo mejor no sintieron la presencia del Eterno y fueron a buscarla por otros senderos. Porque a lo mejor en otros senderos está la presencia del Eterno. Porque así hay muchos que saltan de congregación en congregación y de iglesia en iglesia. Ah, yo llegué aquí y un día se fue la presencia del Eterno y aquí ya no está la presencia del Eterno. Pues me voy, para、pues、aquí ya no está la presencia del Eterno. Cuán equivocados. Nosotros no buscamos la presencia del Eterno. El Eterno se place en darnos su presencia cuando Él quiere. En ese momento, nosotros tenemos que quedarnos quietos, tranquilos, caminar en su Torah, caminar en sus caminos como Él nos enseña, fieles y tranquilos. Porque sabemos que la presencia del Eterno en cualquier momento llega. Así como el novio va a llegar de repente un día, así también debemos nosotros esperar. Porque esas son las enseñanzas de Yeshua. Las enseñanzas de Yeshua decía que somos como las vírgenes esperando a su esposo, a su futuro esposo. Yo creo que toda mujer, cuando viene su futuro esposo, le salta de alegría y dice, ¡oh, por fin! O sea, esa es la alegría mayor que puede haber, igual que el hombre con, la, con su futuro esposo. Bueno, pues esa alegría, esa añoranza, es la que debe estar en nuestra vida, esperando que en cualquier momento venga la presencia del Eterno. Ese debe ser nuestro sentir: esperar, añorar. Y ser transformados. Porque es muy fácil decir, bueno, <risa> este, yo ahora soy judío y leo la Torah y uso zit-zit, pero bueno, aún le grito a mi esposa. Y bueno, pero aún le grito a mis hijos. Y aún digo maldiciones en el trabajo. Y entonces. Está realmente tu vida cambiando. Está realmente la Torah haciendo efecto en tu vida. La presencia del Eterno está en tu vida. Hay algo que impide la presencia del Eterno en tu vida. Porque tu trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros, es que esos utensilios estén limpios. Y que estén prestos para ser utilizados. Para que la presencia del Eterno pueda bajar en el momento que Él quiera. Entonces, para finalizar, podemos decir que Hashem quiere consagrar este tabernáculo. Quiere consagrar el templo. Quiere consagrar. Tu vida, y Él quiere consagrar tu judaísmo. Que sea verdadero. Que sea un judaísmo verdadero. Que camine en la verdad. No un judaísmo que sea solamente decir palabras, oraciones. O decir, ah, no, yo ya soy hebreo, ya soy judío. O ya uso cicit, o ya me c i r c u n c i d e No. Ahí empieza el verdadero proceso. Un verdadero adorador del Eterno. Un verdadero tabernáculo del Eterno. Donde pueda reposar su palabra. Y su, pola, y su palabra pueda ser transparente para los demás. Que pueda ser una luz en este mundo de tinieblas. Que donde quiera que vayas. p u e d a ser una luz. No que digan, ah no, este es el mismo que me insultó la otra vez y me está v o l v i e n d o a insultar. O este es el mismo que me alzó la voz la otra vez y es el mismo que me está alzando la voz ahorita. O este es el que le gritaba a su familia y aún le sigue gritando. O este es el hijo desobediente del padre, pero aún le sigue desobedeciendo. Debemos ser transformados. Debemos consagrar nuestro judaísmo. Debemos ser unos judíos verdaderos. No, los judíos, solamente de palabras, de oraciones, o de usar sissit, o de usar una kippah. No. Debemos ser un judío verdadero, un judío que, que al necesitado le extienda la mano, que al huérfano le extienda la mano, que a, los viudas, a las viudas le extienda la mano. Ese, eso es la Torah. Ese es el verdadero judío. El que tenga el amor al prójimo, eso fue lo que nos enseñó Yeshua, y es lo que debemos hacer en el día a día. El que tú estés orando por tu hermano, el que tú le preguntes cómo está tu vida, te veo como calibajo, z quiero apoyarte en oración. No que tú lo ves a en la sinagoga, y entonces eres tieso y oras solamente, y lo miras de lado, y a lo mejor ves que tiene cara como afligida, pero te quedas quieto, dice, bueno, Hashem tratará con él. No. Tienes que tener compasión. Tienes que tener ese fuego para acercarte. Ayudarlo. Orar. Vamos a orar, hermano. ¿Qué necesitas? Porque para eso estamos. Eso hizo Yeshua. Y nosotros debemos ser como Él. Amén. Para terminar, vamos a buscar en Romanos. Capítulo 3. Y les voy a dejar esta perlita. Porque a veces pensamos que tenemos la verdad y los cristianos están perdidos. No, nosotros venimos de allí, simplemente hemos conocido un poco más la verdad. Y no debemos perder nunca nuestras experiencias espirituales. El pueblo de Israel vio cómo se separó el mar, eso es una experiencia espiritual. Que tuviste s a naciones, eso es una experiencia espiritual. Que tuviste cómo les dio calor en medio del frío, cómo les puso una nube en medio del sol, esas son experiencias espirituales. Y nuestras experiencias espirituales no las podemos vetar, no las podemos olvidar. Nuestras experiencias en el Sinai no las podemos olvidar, no las podemos vetar pensando que ahora leemos solamente Torah y que queremos llevar un judaísmo. Esas experiencias espirituales y esos encuentros espirituales que tuvimos con el Eterno en su momento son los que nos han llevado a donde estamos hoy. Amén. Entonces no podemos criticar a los que están viviendo su momento espiritual. Ya el Eterno les llamará también para que puedan entender la Torah en cierto momento. Amén. Porque ese es el propósito del Eterno. Romanos 3, del 29 al 31. ¿Acaso él es Elohim de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Elohim, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe, y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Luego por la fe invalidamos la Torah? De ninguna manera. Sino que confirmamos la Torah. Shabbat Shalom.